Y es que en tirar de la manta hoy Fernando Reda nos va a hablar de un topo de la CIA que se encontraba en Moscú y que encima lo han echado. Es que este Putin pa parece que le molesta que haya un topo de la CIA en Moscú. No, Jolín, no. Pero verás, verdad. verás. Hoy, hoy voy a tirar de la manta en un cosas tema... Putin, ¿eh? ah, por Dios. Pero verás, en el que muchos van a quedar desnudos sin poder protegerse de sus mentiras, manipulaciones y errores. Oleg Smolenkov Era, en la primera década de este siglo, un diplomático destinado en la embajada rusa en Estados Unidos. A pesar de la estricta labor de contrainteligencia del SVR, fue captado por la CIA para convertirse en un topo. Era un funcionario de nivel medio, sin acceso a la información estratégica de su país. Con mucha frecuencia, lo que pretenden los captadores no es la información inmediata, sino la que puede conseguir, con el paso de los años, si consigue alcanzar un puesto importante. El colaborador se convierte en un agente durmiente, sin relación con la CIA, solo activado cuando es una fuente relevante. Hace unos años lo consiguió. Smolenkov pasó a ser asistente de confianza de Yuri Usakov, asesor destacado de Putin para temas de política exterior. Trabajaba en la oficina de política exterior de la presidencia y pasaba información a la CIA sobre todo lo que conocía. De repente comenzaron las sospechas de que Putin intentaba influir en las elecciones presidenciales estadounidenses favoreciendo la victoria de Trump sobre Hillary Clinton. Trump ganó y su personalidad poco propicia a respetar unas mínimas normas <risa> encendieron las luces de alarma en la CIA. Pensaron que el nuevo presidente, tendente a llevarse bien con Putin, podía meter la pata en algún momento y desvelar la información que pusiera en evidencia al topo. Y no lo hizo en algún momento, lo hizo en todos los momentos. En ¿eh? momento. Pero, entonces veréis, hablaron con Smolenkov y le propusieron abandonar el país. Ante su sorpresa, se negó alegando motivos familiares, lo, lo cual mosqueó a los agentes de la CIA. Cosas del mundo del espionaje y su mentalidad conspiranoica. Interpretaron que quizás su agente se había cambiado de bando y les había estado engañando. Claro, no era lógico que no quisiera irse a vivir a Estados Unidos. En mayo de 2017, Trump se reunió con el ministro exterior ruso en la Casa Blanca y le facilitó información clasificada relacionada con el Estado Islámico en Siria. Cabreo procedía del Mossad israelí a lo que tuvieron que darle explicaciones. Pero le sirvió a los de la CIA para ratificarles en que Trump terminaría metiendo la pata y descubriendo al topo. Esta vez este aceptó durante el verano la infiltración y se fue a vivir a Virginia. Esta historia deja patente a algo tremendo. Un servicio secreto que no se fía del político que les manda. Un presidente americano al que le importa poco su servicio secreto. El gobierno ruso que ha salido con la típica mentira de que Smolenkov no sabía nada y solo pudo transmitir chismes para no reconocer su grave error al no descubrirle. Un servicio como la CIA que acepta Que el topo al que le compran por sus servicios una casa de un millón de dólares la escriba a su nombre y al de su mujer. Lo mismo que hicieron los del M6, por cierto, británico, con Sergei Skripal, lo que facilitó que el espionaje ruso le encontrara y le envenenara. De todo, lo más grave ha sido que la CIA haya tenido que renunciar a un topo en el Kremlin porque Trump no es de fiar. Alucino por colores. <risa>